Oh, no. Ay, es uh, okay. Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere quiere la paz. Yolki, Yo Último Yolki, Palki de la semana. Yolki, Palki del 27 de julio. Hoy. Nuestro invitado todos los jueves. Eso. Patria Tecnófila. Pueblo amante de las novedades de la querida Internet. Llega el espacio del licenciado en Farfusio Web. Si no caza un soto lo que dice, visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros. Exacto, está Maxi y Falcone para hablarnos de tecnología hoy. ¿Qué tal tanto tiempo? Es verdad, Ay, a todos le decimos tanto tiempo. Sí, sí, esta sí semana. Ya, ya extrañaba esto de estar este... No pasó mucho en la semana en materia tecnológica. ¿No? Pero tuviste no. tres semanas para que pasen cosas. Sí, eh, surgieron así algunas cuestiones, algunas noticias del tipo que venimos hablando en la última vez. así dinero y tecnología. Sí, sí. El juicio a casa. ¿Cómo que no? Apareció el detalle del, del Zune, el reproductor de MP3 de Microsoft nuevo que lo anunciaron que va a salir. Ah, sí. No. Bueno, sí, no. Lo sé. de Casa Yo, ah, también apareció. Ya. Eso fue hoy. Claro. Eso fue que garparon 10 millones de dólares. No, 10 para... no. Como sí? 100. 100, 115. Hay, hay un número que uno de... se pierde, que claro. para 10 millones, 100 millones para todos nosotros es algo como pero lo mismo. y lo es esos así. arreglos dudosos los que uno no sabe cuál es la verdad, mm, Sí, sí, sí, sí, así es. Sí, pagarnos 100 millones de dólares, pero ahora ten, ahora vendeme vende toda mi música claro. a través tuyo es como cuando condenan a un tipo a mil años de prisión es más o menos lo mismo hacerle pagar sí, una empresita pero, pero pero con el detalle de que no, ahora sí. son socios porque cada claro. que pas, pasa de ser el delincuente a ser socio de las mismas multinacionales que se salió así como enjuicia. que bueno me voy a portar bien y les voy a vender la musiquita de todos claro. ustedes así esa fue una cuestión lo que pasó y es que nos llama la atención porque nosotros veníamos hablando de cómo era gente muy Nada, ¿m? gente que no, no es nada nadie. Que... Nosotros ah, claro, eso ¿eh? está haciendo dinero. Nosotros no, excepto en, nos... el, caso Pero en el caso de internet, por ejemplo, había... había escrito la otra hace dos semanas de este chico que dijo: voy a comprarme una casa, lo voy sí. a conseguir ah, solo claro. a través de canje y voy a empezar canjeando este clip rojo, el clip, sí, el clip, un, un clip, clip de... para para unir papeles sí. uno con el otro. Rojo, dijo, cambie <ríe> este clip rojo por lo que tengan. Sí, una puerta. Siempre cambiando llama, para arriba. Para cambiando ¿no? para por el mismo valor o superior y hasta llegar a una casa. ¿Cuánto tardó el tipo? Mm -hmm. Perdón. Llegó. Llegó. Llegó. Sí. Tuvo una casa. ¿Cuánto tardó el tipo? Un año. ¿Ah? Uno ahorra años si y años para comprarse una casa y este tipo le lo logró hacer. No, no, no, no. nuestras generaciones ahorrando no van a tener no. casa, ya lo sabemos, dependemos no. exclusivamente de la herencia o del canje. ¿Ah? Abrir la un blog. Herencia poner, claro. poner a canjear este cualquier gilada. No. Pero el mejor, el, el más genio de todos es el que hizo la página de un la millón de píxeles No, es... oh, ese es otro Ese es un fenómeno Ese eh... es uh, One Million eh, do, eh, Homepage Exacto, cómo de qué se trataba El tipo dijo, voy a vender un píxel de mi página a un dólar cada píxel Lo voy a vender, sí, perdón Voy a vender mi página todo publicidad un píxel por dólar Hasta llegar al millón. Claro. Llegó. Llegó. O sea, es así, llegó. Y si lo invito Le, a que eh, se eh. metan. Es imposible. Un pixel, eh. para que tengan una idea, es algo así como menos de un milímetro por menos de un milímetro en sí. una resolución de 800 por 600, sí. Obviamente lo que hacían era comprar varios de forma que consiguieran ya ver la publicidad. Había una compra mínima que creo que de 10 píxeles, que es muy poco. 10 píxeles muy poco. Era una cosa así. vas a encontrar publicidad a, a tu novio. Sí, sí. Así bueno. es, sí, sí, sí. Y Oye, han publicitado comprarlo? empresas importantes. <risa> publicidad. Y bueno, si el tipo se Porque... estaba, tenía tantas visitas. Claro, eh, <risa> el es negocio para todo. E Era un formato similar a ese de los mapas de, de, de los lugares turísticos al, los viste esos planitos de villages hay claro, que tenés el, de rosario el también, bueno. el estático con una marca y tenés todo lleno de marcas marcas marcas marcas sí, sí creo que era más más inaccesible <risa> esto. Era, el mapa más más que mal lo entendé llegado el momento Eso era bueno hoy, hoy o sea una noticia en la que me sorprendió esta mañana que me pasaron la página mercado libre habíamos hablado hace poco hace un tiempo de, de los sitios de remate Una chica empezó a rematar una tocadita de cola sí. y un pico. Sí. Empezó por un peso. Esto es Argentina, Buenos en, Aires, en, unos días. Mercado Libre, no. no en de remate. No, no, Mercado Libre. Mostró la foto de la chica. Mostró la ¿Valía decís, un peso? Eh, eh... Vos decís, sí, linda chica, pero o sea, se terminó pagando 10.000 mil. No, pero... Loco, me pila, diez mil para eso. Hay tipos que son millonarios acá en Argentina sí. y que realmente están gastando la guita engilada <risa> y terminaron pagando 10 mil pesos por una tocadita de cola a una chica. Que, ah, y probémoslo a es hacer nosotros, a mí y no me eso. importa darle un pico uh, millonario y que me toque la cola. Sí, eh, por 10 mil pesos. Pero, pero ni, ni lo dudo Bueno, sí. pongamos acá, pongamos acá, por 10 mil pesos, <ríe> toquele la cola a Lisandro pero ya, ya empecemos por un peso empecemos por un peso <risa> a ver hasta dónde llega bueno, en unos días la cuestión que fue un quiero decir, creo que te dan dos semanas de Mercado Libre, no, no, no me he fijado sí, bien ser. pero creo que te dan dos semanas en dos semanas <risa> llegó un peso cuatro, 100 250 cincuenta, quinientos, mil una cosa así yo imagino que el tipo que paga 10 mil debe decir está bien, arrancamos por un pico, una tocadita de cola pero pagué diez mil, flaca Entrega bueno, un más, hay, unos cuantos hay unos cuantos mensajes que decían, está bien, pagué 10 mil, pero vamos a ir con toda la hinchada de platense. ¿eh? Y Leamina les decía, no, acá esto es un telecentro y un poli va a haber un policía en la puerta, va a haber gente adentro, un SSC, y vos vas a tocar la una cola sí. y un piquito, si hay buena onda. Ah, sí. Y aparecieron montones de insultos que, obviamente, en Mercado Libre no se pueden ver porque te los tapan y ese tipo de cosas. Este, en fin. Nada. No sé, gente que trabaja, deje de trabajar y que se ponga a rematar cosas en Mercado Libre. ¿A los ¿Cuánto que sí? faltará para que llegue la prostitución a Mercado Libre? Muy poco, me imagino, ya arrancando por esto. Eh, llegaron a pagar 10.000 cuando se aviven ¿Y la prostitución VIP? masajistas digamos eso claro ¿Eh? servicio Masajista, de masajes yo de masaje. que ya era un sistema de códigos que nosotros sí no sí probablemente, de acceso, probablemente pero que ya existe ahí y que habrá que <risa> no, hablar, sí. así es probable así estado eléctrica le llaman eh, claro. digamos este en el mundo offline también hay una serie de códigos es que vos entras uno de los mejores hoteles pedís el book claro. ¿eh? y te encontrás con gente que está en la televisión en este mismo momento haciendo programas para niños este mientras ahí. Está Ahí... haciendo el programa para niños. ¿vos También, podés estar? sí, puedes disponer de sus servicios. Los que sí merecen haber ganado mucho dinero en Internet son estos creadores de YouTube, que no son ni rosarinos, ni porteños, no. ni mucho menos argentinos. Y eso es el, el, el leitmotiv de, de hoy. Digo, habíamos hablado de la web 2.0 hace un tiempo. Sí. ¿Sí? De cómo es esto de compartir Y que es una herramienta social Y que no es que los, los, los descontenidos los construye el usuario uh -huh. Bueno, acá un par de muchachos Una típica historia de geeks este, Dos muchachos de, estaban en un garage Y dijimos Che, loco, sabes que sería recopado? Hacer un sitio donde la gente intercambie videos eh, Una duda que tengo yo Los norteamericanos no... Tienen una sala de estudio, un cuartito, siempre tienen que tener la computadora en el garage, porque además no tienen autos. Yo creo que lo de garage es una cosa muy publicitaria. Es un mito, sea, no existe el garage. El garage y la banda. El garage, sí, es, el garage es, es un lugar común, digamos. ¿sí? Es el garage, es después el loser de la secundaria, este, el deportivo y la rubia deportista. Que además, a lo que le llaman garage. No suele ser el garaje, sí, sino sí, una sí. especie de depósito que tienen atrás en las casas, sí, donde eh, nada, está sí, no está, es, no está, exacto. Bueno, en le, realidad le ahí estaba garage. Willy siempre haciendo cosas y estaba desarmando la nave, claro. no sé si recuerdan. Bueno, y estos chicos estaban en el garage y dijeron, ¡che, vamos a hacer esto! Va a estar recopado, qué sé yo, qué sé cuánto. La cuestión de que venía, que vieron, este, hay que tener visión para ver el crecimiento del video online. El video online es una cosa que ya ha crecido, no, no, claro. no hay ni que tener visión. Sí. O sea, este... Hoy por hoy, hoy por sí, hoy. Sí, creo que verlo, en ¿no? su momento, este, la habrán tenía, porque de hecho, ah, este, creo que actualmente no están viviendo de las publicidades, sino están viviendo De las publicidades que van a vender algún día. Es claro. decir, de gente que puso dinero esperando que les retorne en algún momento. Dinero, millones. Publicidades son... que sí ya tienen otros sitios similares como iFilms. E Sí, te las encaja y de hecho, to, to, to, to. de hecho, hoy las tiene esas publicidades, sí, pero el costo de, que, de mantener eso, eh, yo creo que debe ser mm, bastante alto. Quiero decir, acá se cobra mucho por transferencia, ¿sí? mm. en este tipo de cosas, este, vos, no es el no pagas un hosting tener un, un, un documento online disponible, sino cuánta gente va a bajar eso, ¿sí? cuánta información va a bajar, un video, recordemos, es muchísima información. Es muchísimo. Hay gente que ha terminado en la ruina por poner videos claro. que han tenido gran éxito. ¿sí? Esto es muchísimo, en transferencia, a muchísimos servidores. De hecho, la cantidad de empleados es chica, 25 personas ahí trabajando en claro. YouTube. Y entran en la ruina, aclaremos claro, porque eh, el, el tipo, el servidor, le cobra por transferencia. Entonces, decís, cuanto más gente baje vos tenés un tope pero cuando llega al tope en vez de caerse el video la gente sigue bajando y te siguen cobrando más sí, y más y más empiezan plata. a cobrar más sí porque más servidor tienen que usar más más ancho de demanda va a ocupar sí. es similar a algunos abonos telefónicos que claro, va a y después todo lo que usas después te lo van a cobrar extra te hacen lo mismo lo Así único es. que acá te cobran porque te llamen algún bueno, pero día... youtube no te cobra nada eh, no te cobra nada. Lo, exactamente lo bueno. Eh, bueno es una herramienta web 2.0 digamos vos te logueas tu video en cualquier formato Luego va a Eso es uno de los mejores logros que tiene Uno de los mejores logros Y hay una herramienta que ya está muy estandarizada Que es de transformarte cualquier formato de video A un, forma, a un formato Flash, digamos El FLV no, El, FLB. No, el FLB, no quería ponerme a explicar eso Porque seguramente a <risa> esta hora la gente está pensando en otras cosas Pero bueno y pues ¿Qué es lo que tenés sí. instalado en tu navegador para ver animaciones? Exactamente. Y las es una las páginas con Exactamente, Flash es una extensión que es común al 90% y pico por ciento de navegadores de este, del mundo. Exacto. Es, es lo que... Menos el de esta computadora acá de la radio. Eh, así es, así es. Este, Es, es, es digamos, el, el, el, el, el recurso, la herramienta que utilizamos para ver publicidades, animaciones, todo lo que sería multimedia. Justamente es excelente para el video. Es un estándar, vos te encontrás con de todo, hay de todo, de, a nivel de video hay absolutamente de todo, de contenido Siempre estamos hablando de videos por lo general, sí. un minuto, medio minuto, dos minutos, tres minutos Hay un tope de diez minutos Exactamente Lo que sí encontrás, suponete, documentales, eh, muy interesante que lo puse en micros.novo.com.ar ah, sí. Que me llamó la atención un, un documental viejo sobre música electrónica, sobre gente que hace música electrónica con cintas. Sí. Un documental que habrá andás a ver dónde lo habrán bajado, dónde lo habrán sacado. Lo subieron, está en partes, y bueno... Está... Lo, se puede ver Es interesante. accesible Google Video sí te deja subir cosas más largas o no Google Video, así es pues Yo he visto que hay películas enteras Bueno, de eso, ese es otro tema La cantidad de competencia que tiene YouTube Y que no es nada chica Digo, Google, hemos hablado acá de Google Vemos la empresa que es Google es, O sea, es este... Se ha transformado en un verbo ¿Sí? ¿Sí? <risa> Googlear es el, el, el... A la hora de hacer búsquedas Es, es el sinónimo de encontrar información De, de conseguir información de alguna manera Ha sacado una de sus herramientas, una de esas tantas herramientas que salen todas las semanas, que es de video y que han salido a competir con YouTube. Y que todavía no pudieron. No pudieron, digo, pero o sea, está, bastante, está bastante cerca, pero sigue siendo a un nivel muy... Vi las estadísticas, eh, YouTube sigue estando por encima de eso incluso eh, Microsoft tiene otra herramienta que es una porquería. Sí. Créanme que es una. Yo traté de meterme con Firefox y no me dejó entrar. Me decía que me baje el Internet Explorer. <risa> así que no vamos a contar mucho. No, ni me pude enterarme mucho porque no voy a usar. Algún día vamos a hablar de eso. Ese ah, sí. Word, sí. Inglaterra, eh, la eligió como una de las peores, este, peores software realizado en toda la historia. Internet Explorer. <risa> sí. O sea, cómo puede ser que un tipo que tiene eh, todo el, el monopolio esté perdiendo perdiendo mercado bueno otro día estudiaremos sobre la cuestión youtube actualmente están creo que la, la importancia es la popularidad la, popular, la gente la cantidad de gente que está generando contenidos claro. o sea, suben alrededor de 35 mil vídeos por día hasta abril no sé no la cantidad de vídeos que debe ser actualmente debe ser eh, y además se suben muchos vídeos familiares cosas sí pero digo también se suben vídeos con Estamos infringiendo las leyes de, ah, de, eh, de, copyright. De, de, de copyright. Bueno, lo que están haciendo actualmente YouTube es este bajártelo. Los bajan. Por ejemplo, hoy apareció, y duró horas, no más, unos eh, ¿cómo es? storyboards animados de la película de Los Simpsons. Oh. Aparecieron, est estuvieron en YouTube, yo no llegué a verlos, pero estuvieron durante dos o tres horas los storyboards animados de la de, de partes fragmentos de la película de los Simpsons los bajaron enseguida bueno aquí y ahora estamos buscando ver en qué otro lugar lo suben lo subió matt Groening <risa> <risa> Matt Groening o algo así o algún hay, hay un par de herramientas de competencia break .com y my café o algo así sí, este my, my café sí, puede ser my... Eh, sí. bueno que ofrecen hacen exactamente lo mismo y me encontré hace poco con un, una selección de los mejores momentos de peter griffin largo era no me acuerdo en cuál sí. o sea, también infligiendo las leyes de y de alguna manera así que este, lo, lo, lo único molesto de... en ese aspecto quiero decir eh, eh, eh, Vale valen la pena también investigar eh, herramientas nuevas que lo único molesto es después querer quedarse con el video porque el FLB es un garrón primero lo tenés que conseguir y es a través de un plugin o algo así bueno. y después lo tenés que convertir a algo por encima Eh, sí, hay una herramienta, pucha no haberlo subido en la página. ¡Pum! ¡Pum! Eh, Qué macana. Hay una herramienta que es un formulario. difícil que es actualizar un... un blog. Sí, hay, un, hay una herramientita que vos, es un formulario, vos pones la dirección de la página que vos querés sí. que estás viendo, esa dirección que vos ves, ese, que te automáticamente te busca el FLB correspondiente a eso y te lo baja. O sea, es, es una herramienta de pase, ni siquiera está usando que baja el baja directamente el archivito de video. El FLB, exactamente. Y vos después te buscas un decodificador FLB a cualquier otro formato. O sea, estamos pero así, ya es un yo quilombo. Creo, yo creo que estamos es un, hablando en Chino. Estamos hablando sí, sí. Lo fácil es ponerle botón de la derecha, guardar y listo, como debería ser. Sí. Sí. sería bueno, pero no, no funciona no bueno, funciona. el que tiene Firefox también se puede bajar el SWF y los mira en su computadora claro. que tanto eh, la cuestión, bueno nada, la página eh, www.youtube.com o pueden meterse en micros.no que van a a modo de regalo para la audiencia de Yolky Palki sí. hemos dejado de la última fiesta justamente a través de YouTube Digo, si te interesa, tenés una página, subí tu video a través de YouTube y no lo pongas en tu página directamente. Claro. Hemos dejado el stand-up comedy del Gañán de Luciano hablando justamente sobre internet. Sí, Tenía sí. que ver, así que bueno, ahí está, para ver. Muy apropiado. Ap gañán de Luciano, Redigonda, o no, no, no, en no, está, el está, mismo, Claro, el linkeado ahí que busco. Está, ahí están, está, está, ahí están. Acá está. Así que nada, eso. eso YouTube.com. Y si no te predole, no... Bueno, arrancamos Sholky Palky con The Killers. Ellos dicen que están haciendo el mejor disco de los últimos 20 años. De ellos. El mejor disco que hicieron. Dejamos que ustedes los jueguen. Este es el tema nuevo. Se llama When You Were Young cuando eras joven. Lo primero que salió del disco nuevo de los Killers. Gente que hace música. que si sí, se incorpora Billy a la hola, mesa hola, hola. Ah, Otra cosa te digo la temperatura también aparte. ¿Qué es la temperatura? La temperatura actual según el aire acondicionado va a ser cuando logre alcanzar el apogeo que puede dar 17 grados. Yo te diré que ya lo pagues. ¿Sí? No da para estar con aire acondicionado. 418204 es el teléfono yolkipalki.com. La dirección de correo electrónico y la página web es .com ar, Mientras Lisandro hable el gogle. ¿Eh? El, no, el Gmail. El Gmail. No, A ver la noticia del día, la única... Pero te la puede, del la día poder, el título Sí, ¿Sí? ¿De, ¿De qué trata? Es que... ¿Cuál es? Mirá. <risa> te uno, te uno, por... uno, un delincuente pillado <risa> y fraganti se come el botín. Exactamente, me hemos relacionado con los que hablaba ayer Luciano de Warner Herzog. A mí me encanta decir el título. Porque estaba tardando media hora en decir el título y hablabas con alguien que no le importaba. Vos querés tener el gran momento de decir el título, me querés robar eso que es lo único que me queda en este programa. Yo me olvidé cuál era el título. Que un delincuente fue pillado infragante. Que se comía un botín, el botín. El botín no estamos hablando de otra cosa sino de la... Prenda, exactamente. El botín, no, no, no prenda, no, no, no. no. <risa> prenda deportiva, Fre prenda fresher. La, la, la zapatadura. ¿Cómo se dice? La, porque la prenda es ropa y cuando decir calzado. Calzado. Ay, calzado. Calzado. Y calzado. No, el calzado no. Lo que se robó, se robó un chocolate o el calzado se comió. No, no, lo que se robó. ¿Qué se robó? Se robó un chocolatín o y un botín. ¿Qué dicen? R plata, <risa> plata. Esto pasó en México. Un delincuente mexicano. Era un caco. Si pasó en México era un caco. Pasta un robó. caco mexicano capturado infraganti prefirió comerse el botín. Ah, pero una cuestión de que le van a... Claro, Ah, que... ah el, el, el, el, sí. Yo me lo como, claro. ¿eh? Lo como los que tiran drogas ¿sí? por el inodoro. Es terrible, a todos nos pasa esto de no, ponernos no es nerviosos. ¿no? Nos ponemos nerviosos y salimos inmediatamente a co... Uno se pone nervioso y ¿qué hace? Come, sí. se levanta a la claro. noche estresado. ¿Cómo va decir que está Y sale y, y come, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y Grite que sí. Peñalve. Estaba <risa> <risa> <risa> <risa> limpiando algo, pobre. Muchas veces veces doses de porque estás con estrés o tienes algún problema familiar ¿Saca? o cualquier otro gatillo que te haga ir al nevera y comer sin verdaderamente Yo tener la hacer necesidad porque no escucho, cuando ¿no? sientes el impulso de comer espera cinco minutos <risa> Está bien. Bueno. es es un consejo válido un consejo que, que bien no hubiera le hubiera pero venido pudo, pero... sí claro la cuestión es no lo, lo se... agarraron con el botín hmm. Por pues se pone tienes problemas con la familia y lo Simple, la nevera. No. Normalmente te dicen contar hasta cinco. <risa> Eran unos 450 dólares en billetes de diferentes nominaciones. Uh. Antes de entregarlo... según nominaciones de los Ócares. Claro. Está... De, el mejor actor. El, ese lo a la, la de Washington. Washington, claro. Ya hacer un buen chiste con poca información. Una vez que identifiques no, por che. qué realmente estás comiendo, tendrás el poder de modificar poco a poco esos hábitos de alimentación. En este caso comía por la desesperación de ir preso. Exacto. Una vez que se dio cuenta cuál era el problema, que era sí. ir preso, no ahora puede cambiar y va no. a comer la porquería que le den en la cárcel. Claro. Estaba por decir sí. eso. ¿no? nos Imaginamos que terminó preso, sí me porque no sería noticia. Claro, ah, va a ir preso. Claro supongamos. Bueno, mejor no nos hubiéramos enterado. Comer billetes. El detenido, al percatarse de que nos encontrábamos en el lugar, Tincho, Billy y yo, ¿Qué? arrebató el dinero a la cajera de un centro comercial en Puerto Vallarta al oeste de México. Señaló un reporte policíaco escrito por Billy, Tincho y yo. El delincuente estaba amenazando a la Dijo cajera. Billy. Sí, Tincho y yo. El delincuente estaba amenazando a la cajera para que le entregara el dinero que ambos tenían a la vista. En ese momento llegó tenía, la policía. O li o Lisandro o Tincho, ¿un dinero? Ambos. Ah. Tres. <risa> Audio tres. <risa> ambos. Ahora. Ambos tres. En el momento que llegó la policía, que éramos nosotros y el ladrón decidió antes de comerse uh, la ensalada de lechuga, sería es mucha plata vamos si tu mente y tus manos están verdaderamente ocupadas con alguna actividad que te interesa no sentirás la urgencia de estar comiendo a cada rato Claro. y está bien el muchacho tenía una pistola en una mano pero la otra la tenía inquieta puede ser que el micrófono huela mal si sí, yo no me atrevo a decir quién fue el que estuvo antes usándolo pero no no pero la de la acumulación de alientos imagínate <risa> todo el día hablando de frichi Después te cae un Gergo, después te cae un Fiori. A después. las 7 cae gente que no sabemos quién es. Después un Del <risa> claro. Y después un Bill en la noche, este micrófono pobre. Es una mezcla. Sí. <risa> <risa> Solo se le sacaron de la boca cuatro billetes de 500 pesos. Al <risa> <risa> le dijo <risa> huevón. Unos 36 ¿Pero qué euros dólares. Sí, euro dólares. ¿Qué pasa con esa plata? Esos 450 dólares en pesos mexicanos. Y que los tiene zapas. que devolver. ¿Cómo? No. pero como en uno a uno que después le dan dólares cómo vuelves a no sabemos. tres de ellos rotos y uno en buen estado los billetes de 500 pesos <ríe> si encontrás como el 90% del billete te, te, te dan un nuevo exacto ¿De un tipo de de, de, deposité soretes devuélvame soretes una cosa así porque eso ah. sí. sí. sí. es <ríe> el cambio tenía chocolate que dije yo sí. bueno bueno bueno para decir después no no, no no yo deposité esto recién <ríe> Después el subgerente de la tienda hizo el corte de caja y dijo que le faltaba la cantidad de como muchísimo más, como 5.000, añadió el informe. El total se llevó como unos 450. Ah, se, se, pero se llevó adentro. Eh, adentro se llevó una cantidad y... Pero, ¿qué, qué, qué, qué, qué, ¿Qué esperaba con comerlo? No entiendo. Porque si que no lo porque encuentre. Él tiene espíritu de mulita. Viste sí. que hay gente con espíritu de mulita y cree que después, aunque no esté embolsado, ah. zafa. Porque... porque si va a Estados Unidos. So, so, los billetes se dijeren, calculo yo sí lo único que quería es comerse el pero si va a comer no, no podían ni a palo salvarse qué estará no, a lo mejor Cagá de todos colores después porque allá no tienen los billetes de un solo color acá sí no, acá acá dice, no. pero, <risa> pero en el país vecino de audio ellos, 4 sí. también audio 4 qué era el audio 4 <risa> el, pará, el ladrón se comió un total de 3 ey, pesos uno de, de euros audio 4 Ya no puedo ni comer. Ah, porque estaba lleno. Me Los no audios pueden ir cualquier lado. Este tema para la próxima Es un canto a la pobreza la canción esta. Claro. Vamos al especial de la semana con Grandly Phillips haciendo covers de temas de los 80. s Primero Under de Milky Way de la banda The Church y después Soul Central and Rain, de los Grand a Lee es por mí. Yes. Gracias. the Milky Way. Este domingo no se pierda por Combat Space, King Kong vs. Godzilla. La pelea llega a ustedes, gentileza de Yolki Valky. Words upon the rocks But I'm not bound to follow suit the trees will bend The conversation's dead Hola, soy Gustavo de Zona Norte Y querías decirles que tengo mucha plata Ojo, Zona Norte de Rosario No Zona Norte del País 411-8204 Línea directa con Cholki Palky Esa película está buena, tra trabaja Halley Berry, la que y <risa> Lisandro, ¿qué estás buscando en flickr.com? <risa> Tetas 41 8204. El ¿Te la foto de Suárez que teníamos de fondo de pantalla. Sí. Cholkypalki.com <risa> Rip Vamos a escuchar los. A ver. Los trailers, los avances, los carritos que van atrás del auto. Las colas de las próximas películas. ¿Qué crees? Vení, vení acá <risa> cerca. Querés que te preste auricular. Vení acá cerca. Tome, don. Vamos ah, a escuchar anda, el primer estreno. Anda, anda Hay mic, solamente dos estrenos, sí, anda. Así que vamos a escuchar el primero. Wow. Que viene de Francia. <risa> Voilà. Oh, oh, J'ai y si de tu Je dirais si je me remarie. Je la connais. Oh, oui, La et ça elle arrive, Hay una que se llama El latido de mi corazón. ¿Hablas por vos? No, se llama La Película. Y en francés se llama. Te voy a decir, Pero mira, tiene mucho más. ritmo para hacer una película del no, viejo es cine? Francés. Francés. Eso, no, pues contame. ¿qué ¿Es nuevas películas francesas que son cualquiera de las viejas películas francesas que son insoportables? Es de la novel medio Es la Es de las del medio, de la bolsa nueva. Un tipo que es... Ahí habló uno en inglés, tres palabras. Ajá, no, Jean Renault, you, y el, ¿qué? Jean no, Renault no el francés menos francés. No no está no hay ningún francés. por del Mundo. No tampoco, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Ninguno, más? No Ninguno más conocido. Conocido. de los conocidos. Debatre de se su se 3 RT se llama. una canción así. De de no sé, de es el, un tipo que es que es no sé, músico, el padre de esta mafia. ¿No ¿Está Thierry Henry? No, Sí. El padre estaba en la mafia, pero él no se quiere dedicar a la mafia. Una basura francesa. Pero parece francesa o no pero parece francesa? Mejor Suena que italiana. otras basuras, sí, claro. Bueno, pero en, en todos lados. Estaban no en Mónaco entonces. Claro, es verdad. Bueno, vamos a escuchar el segundo estreno. ¿Pero qué este sí o viene o con acción? toda la acción. ¿Cuál? ¿La francesa? ¿Es de amor o es de acción? No sé, de las dos cosas. ¿Por qué tiene que ser de una? Hay teta, por pues, si Es un thriller. Francesa, y no? Sí, hay teta. Ah. Es un thriller. Hay teta. Es un thriller. Sí. No digas que, no, no que... si es. no hay tetas No, no hay nada Nadie sabe lo que es un pues, No per... Que sea sincero No seré de vuestro agrado Es un de Apple que habla Pero prefiero el Pero esa no se estrenó ya hace rato En todo momento No, porque esta no es... el caballos! Es la jaula Así de las locas es de... La jaula de las lo locas no. era una La leyenda del jinete eh, de encabezas. Bueno. No tampoco. Por vuestra reputación creí que os referíais a otra cosa. gozo de diferentes reputaciones. Ay, sí, yo gozo, gozo de la genial. que quieras. el que lo real me hace señal de acercarme. Te brindo una oportunidad y que me ofreces a cambio un bueno. monumento. ¿Cómo buenas las dos. ¡Johnny! ¡Johnny! Le dicen Johnny. Le dicen? Juro que le dicen Johnny. A ver, pero ¿qué claro, le van a... lo... Se confundió el... Los que por... lo ven y le dicen Johnny, son amigos incluso. ¿Qué está haciendo? Creo que está al borde de la ¿Cuándo le ves este Rey? Un programa de Majun, Traerle de vuelta el Rey pide que lo traigan de nuevo A Johnny Porque ah, ah, Johnny está loco a, Johnny, a es una, una coproducción argentina-española Sí <risa> Sí, ese tema de... Johnny, Johnny Johnny, Johnny Johnny libertino, libertino de Liberty Sí, sí de Liberty De Beer como con la Alcohol. banda. No es la de los piratas del Caribe, yo todo el mundo No, que... no es la de la. Yo piratas. cerraba los ojos y ah, a los piratas del Caribe y y Pero mismo. vos no entendías nada de lo que hablaban. No viste no, andaban no. a caballo, no se escuchaban claro. No, Yo sé de los boludos que, enca que encasillan a los actores. Y está John Malkovich y Depp es el boludo que se encasilla como actor también. No, no se encasilla. John Malkovich sí, hace de no, rey no, o algo para, parecido. Para, para para para para para. ¿Por qué se encasilla? No. tiene esos papeles así medio oscuros. No, pirata. de Caribe, eh, no. Pirata de caribe así todo, así todo pirata de y Caribe. Don Juan, podría ser don Juan de Marco, eso el... es Juan de Marco también. Siempre se viste. Raúl. Claro, siempre le gusta, a él le gusta andar con esos trajes viejos de siglos pasados. Y está bien, y es verdad, seguramente en su casa anda así y tiene un camisón parecido. Ahí está Charlie, Willy Wonka y la Charlie Factory. Pero esa le hizo por la plata. Las no, otras por a diferencia amor. de esta. No le hizo por <risa> sus hijos. Bueno, las dos, dos estrenos entonces son El Latido de mi Corazón y El Libertino. Dos porquerías, eso así que les recomiendo que se queden en su casa y se alquilen la primera temporada de los... La de de primera Lost semana que y tenemos se la en película infantil eh, y lo primero que me meten es eso. Viste. Porque la primera tanque. semana es para que los adultos vayan a ver las películas infantiles que no vieron durante el, las vacaciones porque estaban todos los niños. Muy bien, está bien ahí. Uh, es así. Y, y estrenan las aburridas para esos que como yo dicen, eh, te, no quiero más películas infantiles, entonces le tiene una francesa apenas a la De Twins haciendo Born to a Family en Jokie pal y enseguida Billy y su música. Mi jefe me pegó mal. <risa> When I'd be old, did I have a plan, but I knew who I am. Born to a family, a family of workers, born to a family, born to a family. Estados Unidos, sí. los que deben liderar cualquier sí. mediación, sí. asegura. Sholki Palki, sin pelos en la axila. La música que escucha Dilim, la música que escucha Dilim. Yo no la escucho. No, ah, déjalo cachito. ¿Cuánto hacía que Billy no nos traía tenos? felicidad? Eso. Yuri, ¿Cuánto hace que Billy no traía felicidad? Billy vino y trajo la felicidad. Felicidad, felicidad, felicidad. Canten en sus casas, señora que todavía mueve el bote, señor que todavía se acuerda de aquellas tarde en la flor... No, en la rambla. ¿Picnic de primavera. Era sí. fatal, bueno, películas argentinas que. ¿Viste esa película argentina que todo está bonito, el sol hermoso, y de repente alguien baja del auto, qué sé yo? Y una vez fue una de esas escenas que es buenísimo que la película argentina nunca se sabe de qué momento viene, puede venir el viandazo de la música. Sí. En la, yo vi los mochileros con Ricardo Bauleo, que también hay un tema de los Viracundos. y van, no paran en un picnic y de repente una chica apreta cosas y todos piensan a cantar y a bailar el tema que puso Play en el, en el grabador. Y estaba justamente el autor del tema por ahí cantándolo. Y después seguían viajando y de, se encontraban eh, más tarde con, uno, con unas chicas acampando que eran dos gallegas que también cantaban ah, que se pasaban encontrando con gente que cantaba de una manera constante pero eso es lo divertido lo mágico de las películas a mí me ocasiones. parece que en las películas argentinas de los 60 había muy buenos culos verdad pero no había buenas tetas y, y, y había, eran bastante demostrativas la, la vestimenta de que eso es un mal argentino o sea cuando si se va a la calle va a haber en general esa generalidad buen culo y poca teta pero ahora hay más remedio y para mucho eso. víctor Bo galán que es sí. increíble increíble increíble mucho igual. galán barbudo bien yo hasta, hasta hace poco pero después había caído que en realidad si sí lo sabía yo creí que era argentinos, pero no era un uruguayo y todo viene con pues, la cosa me cortó todo, todos todo. son uruguayos los buenos los buenos en argentina trekler lo iracundo el negro rada y perú mos perú caramba pues, mira, Los iracundos son un panda formado de pintor El año mil, ¿se si no, cómo se iban a llamar? Los enojados, los Blue Kings, los, los Blue Kings, los de Blue Blue Kings. Kings a los, a los iracundos, los reyes azul o los, los, azul, o los... ¿Los azul? Blue Kings, sí, reyes Blue azul, Blue, sí, sí, sí Blue, Blue Kings. ¿Qué Blue. significa los iracundos? Eh, los ¿Los iracundos, claro. Y yo quería pasar un tema que era más representativo de lo que pues, repetí felicidad, ¿eh? repetí, dale. Eso, sí, felicidad. Eh, que era un tema que lo, lo, no lo encontré, porque ¿Cuál? no me acordaba cómo se llamaba. Que decía, pero un ejemplo de lo que eran ellos, ¿no? Lo que se explicaban a ellos como Iracundo, lo que era ser Iracundo ya por el 65 y sí. cinco. Era, era ser un tipo muy feliz. Claro, era eso. O sea voy por la vida, voy por el mundo con eso soy feliz. Iracundo, Iracundo soy. O sea hay una contradicción. <risa> paradójica de gran porte en la época, ¿no? Y demostrar decir yo soy iracundo pero por lo feliz que soy porque era una época jodida. Para mí que los 60 iracundo sí. que significaba otra cosa. No, sí. lo, lo iracundo es a ira, iracundo, o es sea, una ira que no, se manifiesta. Iracundo no, no. es que se manifiesta. Bueno, escuchamos obviamente el tema de más felicidad, que no es el de Palito Ortega. Claro. Plagio, plagio sí. debe haber habido ahí. Eh, y la historia de ellos cuentan a sí mismo que, que, que fueron como se querían, porque se quejaban de que en esa época no había un solo puto instrumento decente que tocar. No tocaba con el, una guitarra ele, no una guitarra criolla, sí. a la cual le tuvieron que ensanchar, enchufar todos los dos micrófonos del orto que sonaba muy mal, que se habían podido conseguir una guitarra eléctrica. Que según ellos es como una de las primeras en América Latina Esa cosa que Pero siempre el problema nos de América Latina era que éramos los pobres. Primeros. No eran pobres, no se no. conseguían. De hecho se hicieron Complata eso. todo la se cosa cosa. consigue. Y eh, me estaba fijando y de, de, de, todo eh, terminaron el secundario. <risa> Mira <la> cosas así. <risa> <yo> <risa> <sea>. A ver <risa> si está el algo. currículum. Claro, eh, decía. El, eh, incluso lo, lo chequeó porque le mandaron currículum aquí el mejillón y tenía acceso. <risa> Estamos está, buscando laburo. No, no, hermoso, poca sí, bien, no. Poca información de ellos como conjunto, pero hay una página que había recopilado ficha por ficha cada, así, lo que le gustaba a, a cada uno, y me gusta el asado, qué sé yo. Si vos mirás Tango Feroz <risa> es mucha guitarra acústica. Voy, ahí está está derecho, bien, sí, sí, sí, sí el, es verdad. Sí. Demuestra... Pero bien, la guitarra acústica sonaba bien. Y... Tigo, tango feroz es un documento histórico. Sí, no sí, lo es. Duda. Sí, sí, sí. Es. Eso <risa> sí, Eso pasó. Sí, pasó. Lado paso en bola. Sí. Que la tapa <risa> las velas de los pezones. Eh, escuchamos un pedacito de un tema muy eso. evocativo, ¿Sí? muy evocativo, hay una película que lleva el nombre ¿Cuál es? Y, y, y, y, eh, Puerto Montt Puerto y, sí, todo esto ¿Eso lo... es de Chile? Creo que sí, por eso es lo más es confuso todo. de los mejores de la historia claro, de Latinoamérica Es una ciudad muy linda de Chile, muy mágica, sí. mística, y ellos le hicieron un tema, ¿no?, a lo que representaba la mística De Puerto Mont, me alejé de ti sin saber. En Radio Chile estamos presentando eso Escucha ahí, cachai. ¿Cachai? ¿Cachai? Escucha el pum, pum, esa cosa. ¡Oh! ¡Oh, una oh pibu, le pido a oh, Dios! Me hace una novela esto. Mil besos yo le di... Esa entonación me gusta, amigo. Es muy chillendo. Después entiendo. le dije adiós todo con todos los micrófonos así y escucho Y él ya me dijo así. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto amor, puerto amor. Voy a apreciar eh, el rango de voz que tenía el team bajo el cielo azul de Puerto bueno, temazo... Eh, para todo cantaba así le decía con arriba el lavarropa por eso muchas cosas recursos viste que los Peter han experimentado mucho con la música en su momento y ellos han sido los experimentadores de latinoamérica sí, los claro. primeros o sea experimentando acá llegaban y, a lo que y los aparte, si lo, lo, lo, lo más copado de, de todo, negocio, lo. lo más copado de todo es que en esa época había innovaciones tecnológicas a medida que se grababa entonces la gente sacaba discos como onda con el título de estereofónicos Claro. Entonces, sí, dijo eso, que, que sea más estereofónico directamente. Y el cuadrafónico nunca lo entendí, que, que si era una copadura de cuatro canales, igual era una mentira. No entiendo lo del cuadrafónico. Habría que preguntar cómo era... Sería gente. como el 4.1. Claro, claro, no pero no. no es, era cero. Era, sí, y, ¿cómo, ¿Cómo era el surco de la púa para Demasiado interpretar cuatro surcos? Sería porque... Mano, no sé. No, Es que Lo traigo bien. para la próxima. Eh, me despido con un tema, me despido. Sí, claro, me está bien. Eh, va cayendo una lágrima sobre sí. mi mejilla, mejillas, y sin no sé que, que, que todo nos ha quedado en algún momento lo hemos escuchado y entonces hacemos fuerza, no hacemos fuerza. Y rey, ¿A no, bailar? Va cayendo una lágrima en eh, la mejillas. no bailar, no a ah, Escuchar. Bueno. Y dar saltitos en el asiento. <risa> va cayendo una lágrima en tu mejilla viento la secará, quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós voy a viajar a un mundo que no conozco si no la beso el viento la secará quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón es la ley de la vida que no separa cuando le das amor paga con dolor Sería mucho que el grupo de los ocho sean 10, así pueden organizar sí. también un fútbol 5. Y Lindas ideas para un mañana mejor. Viste, cantaba, me va cayendo una lágrima por la mejilla, pero estaban re contentos. No, yo, la, la tristeza era un motivo de felicidad. En fin. Estaban drogado. Esto claro, es, exacto, sí, sí. La, sí. la lágrima tristeza, era por las drogas, cosa, sí. eh, no por la tristeza, emocionó, ¿no es cierto, Billy? Me emocionó una señora muy amable, agradeció lo que hacemos por ella. Porque hoy la risa aparece una cosa que viene todos los días. Gracias a Teresita me hizo cagar de las patas porque me hizo sentir que... Porque a ustedes le faltan el respeto a la mujer, pues me hizo sentir mejor de que le gustaba que pasásemos estos temas me agarró un cagazo Porque venimos con una atrás de la otra entonces no, estamos acostumbrados es, que, no estamos acostumbrados que nos llamen a, a hablar bien pero se ve se que se darán cuenta ah, está, y no. gracias vendrá a felicitarnos no, Ojalá, ya, llame semana, llame pero... mañana y claro. le a los reclamos que, que, que le gusta sí que, que si teresita gracias. lo escucharía si el programa estuviera más temprano todos los días es un esfuerzo por le gustaría oírlo a las 7 Nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue Sholki Palki y el disco de la semana es Me, Myself and Ride de los ryan Futurists, esto es Still Life. Hasta el lunes. I'm so